Hola, un solo especial, te habla Jairo. Llevamos un buen tiempo sin grabar un podcast, un video cats, aquí en astrología es así de simple. Estas últimas semanas hemos estado más bien dedicados a, a los cursos, tanto con Cecilia y con Diego. Bueno, hoy te quiero compartir algo que de pronto te puede interesar y, y ha surgido porque varias personas me lo han compartido en algún momento de los dos años que llevamos. desarrollando conferencias y cursos virtuales por internet esto lo iniciamos en el 2008 en octubre del 2008 y pues como que el producto estrella ha sido la conferencia virtual o el producto estrella es la conferencia virtual ya sea a través de espacios gratuitos que durante el 2000 no hicimos muchos ya en el 2010 nos especializamos más en, en temas concretos y, y lo que hemos hecho son cursos eh, y aplicaciones muy especializadas la mayoría no han sido gratuitos, sino son pagos. Eh, por, bueno, eso tiene una razón de ser, lo que pasa es que lo gratuito desgasta mucho y, y también de alguna forma debemos eh, financiar estos espacios, tanto el, el tiempo y la energía que se invierte. Entonces, eh, pues realmente hemos hecho un equipo de trabajo interesante con Diego y Cecilia, eh, y eventualmente con Hernán, que también nos ha acompañado en, en algunos momentos, pero eh, hay mucha información, y sobre todo en el tema astrología, Que, que sé que es importante conocer y divulgar eh, varias personas me han comentado me, que, que, que sé que conocen el tema, me han, me han comentado que les gustaría desarrollar cursos, conferencias, como, con la mecánica que nosotros desarrollamos acá, y la verdad ha sido no porque quisiéramos, o, o personalmente no es porque yo no quisiera sino es ya, ya es física falta de tiempo, ya Ya realmente, hoy en día, pues con solo los cursos de Cecilia y Diego, pues nos vemos a veces abocados a andar en, en corre-corres. Eh, hoy en día estoy leyendo todavía un, un material de unos talleres que desarrollamos hace unas semanas, unos unas cuatro o cinco semanas creo que fue el, última, el último taller que desarrollamos. Entonces, eh, por físico tiempo no, no, no puedo comprometerme a generar más espacios virtuales en algún momento, Hay tres o cuatro personas que tienen información muy, muy interesante, pero no no, no podemos, o sea, ya no podemos y ya comprometernos en más espacios sería algo complicado. Entonces, la semana pasada, o esta semana que está terminando, eh, recibí un correo electrónico donde me estaban compartiendo una herramienta eh, muy similar a lo que hacemos con GoToWebinar. GoToWebinar es la herramienta que usamos para las conferencias virtuales, los cursos, es una herramienta profesional. muy buena eh, y pues tiene un costo relativamente alto, de promedio entre 90 dólares para arriba <ríe> mensuales, que es lo que nosotros estamos pagando, entonces a veces cuando se hacen emprendimientos en internet y no se tienen los conocimientos técnicos, esa curva de aprendizaje pues consume tiempo y también se ve reflejado en dinero, entonces eh, no todo el mundo eh, se hace a esta herramienta, no tanto de pronto por el valor, aunque el valor puede ser un, un punto sensible, sino más bien yo, yo lo que veo es por el conocimiento y manejo de la herramienta, que aprender a manejarla bien pues toma tiempo y eso se ve reflejado en el en dinero. Eh, entonces la semana pasada me compartieron una herramienta que es para conferencias virtuales que se llama GBO, G, GBA, GBO sí, bueno, sí, que es una herramienta muy similar a lo que uno puede hacer con, con GoToWebinar, Mm, comparándolas pues son, son herramientas que hacen lo mismo o sea es generar espacios para conferencias virtuales a través de internet eh, ya las características propias de cada una son, son diferentes eh, en cuanto a la, al, al, al énfasis por ejemplo GoToWebinar es una herramienta que está diseñada para grupos grandes audiencias grandes eh, GBO también pero dependiendo de los paquetes que se adquieran Eh, pero en términos generales, eh, yo diría que entre un 70 y por 80% de las mismas cosas que se puede hacer con GoToWebinar se puede hacer con GBO. Lo interesante es que esta herramienta GBO está en una etapa de lanzamiento. En septiembre de ese empezaron a, a darle a conocer y por precio de introducción y lanzamiento lo están dejando muy económico para eh, herramientas similares comparadas con el mercado. un precio de introducción de 8 dólares con 90 es muy, muy económico es algo así como 16.500 pesos en, en Colombia y ya si tú dices en otro país pues es la conversión, 8 dólares con 90 es algo muy accesible para cualquier país en Latinoamérica entonces lo que está haciendo estas personas es generar eh, lanzamiento de la herramienta para que muchas personas la conozcan dicen que es el precio de introducción o sea, si, si uno lo adquiere ahorita le, le, le sostienen ese precio, se lo respetan Y es por mes. Entonces, eh, ahorita que está preciso haciendo una divulgación de la herramienta en otros espacios, caí en cuenta que, que de pronto hay personas en astrología que tienen sus, sus grupos, sus talleres, que de pronto han pensado en dictar conferencias o cursos como lo hacemos nosotros, que les puede interesar esta herramienta porque, porque es muy amigable. O sea, eh, para empezar se me hace que es muy buena. Yo, yo, compré, yo compré una membresía hace tres días, la voy a usar. No... Voy, voy a ver de pronto si la puedo usar para cursos o seminarios. Voy a empezar a jugar, pero pero de entrada se me hace que que funciona y, y la estuve probando y ya con la, con la membresía hice varias cositas que me gustaron. Entonces puede ser interesante darse la oportunidad de conocer la herramienta. Entonces junto a este podcast voy a publicar un enlace. Eh, en ese enlace yo estoy es, explicando esto en, en más detalle y, y también está el, el link para acceder a la, a la herramienta de la conferencia. Entonces... Quería compartir esto y, y sé que de pronto hay personas que, que tienen sus grupos de astrología, ya sea como estudiantes o como tertulias que se hacen, que eso también es muy normal, que les pueda interesar conocer la, la herramienta. Entonces, eh, no era nada más por hoy. Eh, vamos a ver si ya en unos días o en unas semanas grabamos un podcast ya sobre temas y contenidos de astrología. Tengo que comentar la encuesta que se hizo acá. Tengo varias reflexiones por hacer y también tengo otras encuestas eh, pensadas a desarrollar. Entonces vamos, yo creo que a finalizar los cursos, estamos finalizando la en dos semanas los cursos que tenemos actualmente y ya nos dedicamos a interactuar un poquito más a través del boletín. Entonces un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Bye.